Hola, ¿qué tal, Daniel? Bueno, primero, muchas gracias por interesarse. Eh, la realidad es que nos cuesta mucho hacernos escuchar a nosotras como trabajadoras el organismo donde, donde venimos trabajando hace muchos años, porque la población con la que trabajamos es sistemáticamente negada por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Eh, nosotras trabajamos con población que sale de estar privada de la libertad, que sale de estar en la cárcel o que se encuentra en conflicto con la ley penal. Somos un organismo provincial, que somos un organismo autárquico con presupuesto propio eh, del Poder Ejecutivo. Uh -huh. eh, venimos hace muchos años con muchísimos reclamos que tienen que ver con las condiciones de trabajo, el punto culmine que tuvimos que transitar como colectivo de trabajadoras trabajadores fue el femicidio de nuestra compañera Laura Iglesias en 2013 Laura salió a trabajar en condiciones precarias como aún hoy se siguen se sigue trabajando en el patronato y un, un muchacho muy joven este la violó y asesinó en Miramar desde aquel entonces como que por supuesto fue todo un replanteo en, nuestra, en, en nuestro laburo, en nuestra profesión somos trabajadoras sociales la gran mayoría eh, y bueno, eso marcó también un punto de inflexión en cuanto a cuáles son nuestras condiciones de trabajo eh, eso es un reclamo histórico que venimos teniendo del sector y en pandemia nos encontramos trabajando con nuestros propios dispositivos porque el organismo no provee teléfonos, no provee computadoras, no provee nada para trabajar de forma remota lo cual por supuesto este expone la la, la, la vida eh, personal de cada uh -huh. laburante ¿eh? uh -huh. eh, venimos también con un déficit de programas para el abordaje de la población también histórico, lamentablemente eh, venimos a, por por ejemplo, para tirarte un ejemplo sí. en julio de este año se pagaron programas que hemos pedido en 2018 en la gestión anterior una, hubo una subejecución del, del presupuesto o sea, no, se, no habilitaban los pagos de los programas que nosotros solicitamos para la gente uh -huh. eh, eso reduce, digamos el El, el presupuesto cuando se vuelve a pedir porque se, se, se, se observa como que no se usa el presupuesto ¿no? eh, después tenemos otra particularidad con el programa potenciar trabajo que eh, está destinado específicamente a nuestra población pero no, no lo ejecuta el organismo o sea no hay no hay, no hay ingresos desde el organismo para nuestra población uh -huh. ...lo cual, por supuesto, nos deja sin, sin margen, digamos, de dar respuestas concretas... ...que es, eh, nuestra población necesita muchísimo, eh, algún, algún ingreso continuo... Eh, ...es una población que ha sido marginalizada históricamente, que ha sido excluida... Eh, ...que tiene poco acceso a la formación eh, secundaria primaria muchas veces. Entonces, es una población con muchas necesidades. Eh, dejarnos fuera del programa Potenciar hace que nuestra población eh, quede, eh, quede totalmente eh, precarizada, digamos, aún más, uh -huh. porque la eh, reduce las posibilidades al no manejar, digamos, La persona tiene que recurrir a organizaciones, a iglesias, a otros espacios que en el caso de las organizaciones luchan por sus por sus cupos para garantizar a sus compañeras, compañeros que están organizados en esas organizaciones y nuestra población si no está organizada no puede acceder, entonces lo que nosotros venimos reclamando es el acceso universal para nuestra población uh -huh. eso eso implica que nuestro organismo pueda ejecutar este programa eh, bueno, venimos con muchos problemas salarialmente, realmente estamos muy muy retrasadas estamos cobrando 29 mil pesos, pagamos matrícula profesional al colegio de trabajadoras sociales al colegio de psicólogos y al colegio eh, de abogados, uh -huh. quienes ejercen esas profesiones y es a, a pérdida, digamos. Nuestro laburo está a pérdida. Trabajamos 30 horas semanales, eh, tenemos planta permanente, muchas compañeras, compañeros, compañeras se han ido de la planta permanente, han renunciado por las condiciones de trabajo que tenemos. Entonces nos parece sumamente grave la, la dinámica que tiene la institución, que es absolutamente expulsiva, Y en esto vemos una política que continúa, digamos, no cuando vemos que la policía armada, con patrulleros, rodea la casa de la quinta presidencial y con eso accede a aumento y a un presupuesto impresionante y a mil ingresos y nosotros vemos que tenemos que llevar adelante una política que tiene que ir a tono con los derechos humanos y para eso se necesita personal se necesita personal de limpieza para garantizar las condiciones de salubridad del personal y de la población y se necesita presupuesto para recursos y no vemos que venga hacia este lado, por supuesto que eh, nos pone eh, nos, nos prende las lamparitas, no sí. digamos nos pone en estado de alerta porque vemos que el financiamiento va absolutamente en contrario de aquello que tiene que ver con garantizar el acceso a los derechos. Sí. Entonces, lo que hacemos en este reclamo, que es en el marco de la paritaria provincial que inicia hoy, eh, es poner de manifiesto no solamente nuestro reclamo salarial, que corresponde y que, que nosotras como laburantas lo, le, hacemos un fuerte hincapié en eso, porque nosotras vivimos de nuestro trabajo, no es que estamos de onda laburando. Eh, aparte de eso, sí ponemos de manifiesto que esta política con cómo se, en cómo se está desarrollando esta política y hacia dónde se están poniendo los recursos uh -huh. es una política que vulnera los derechos que fortalece el aparato represivo y que no fortalece las políticas que tienen que ver con la inclusión que tienen que ver con modificar las condiciones de vida de la población que terminó siendo privada de la libertad que terminó pasando por una cárcel Eh, ...en la cual, por supuesto, se siguió vulnerando sus derechos... ...que son centros de tortura en plena democracia... esas son las cárceles... ...entonces, eh, las veces que hemos escuchado hablar... Eh, en, ...lamentablemente Bernie fue el que habló del patronato... ...en, en algún momento mediático... ...solamente uh -huh. eh, habló para decir que es un organismo que no sirve para nada... ...realmente nos parece repudiable todo el desarrollo que está teniendo el ministro, con el caso de Facundo y todo lo anterior también. Eh, y nos parece repudiable que se denote de esta de esta forma un organismo que viene sumamente golpeado por falta justamente de presupuesto. Eh, Pensaba, mientras te escuchaba, Romina, en el anuncio justamente millonario de la inversión primero, antes del levantamiento policial eh, y de cierta extorsión a la democracia por salarios, en teoría, solamente era por eso, el, el, el anuncio primero de la inversión de equipamiento para la policía en la provincia, después el aumento de salario, e incluso en el discurso del presidente Alberto Fernández, cuando hizo ese anuncio, habló de las de las cárceles saturadas, de las comisarías con, también saturadas. Esta semana, en el inicio de la semana, hubo una fuga en una comisaría de José de paz. Cuatro personas se fugaron y a partir de esa noticia nos enteramos que en un lugar para 15 personas había 78 alojadas. Y otra cosa que nos dice también es que eh, casi el 80% de las personas que están encerradas o privadas de la libertad no tienen sentencia firme. O sea que posiblemente avance el proceso judicial y se determine que no tenían que estar eh, purgando ningún tipo de, de pena o de, o de culpa. Ahora, el sistema funciona, alguien comete un delito de, y, y es imputado por ese delito, va a un lugar de encierro, cumple su su pena o su condena y después debería salir a la sociedad y ahí el patronato eh, colabora o es una, un instrumento para esa reinserción que decís sí, eh, se pone y vemos por lo menos en los últimos anuncios muchísimo dinero hasta el momento del encierro del encierro para adelante que es esta restitución de derechos que decías incluso otra definición que dabas de las cárceles como lugares de, de tortura de ahí para adelante lo que debería garantizar esa reinserción esas posibilidades de, bueno, de, de recuperación Una cantidad de derechos una vez eh, cumplía la pena Eso está absolutamente financiado históricamente Precarizada a sus trabajadoras Y no aparece ningún anuncio de los últimos No, absolutamente Eso realmente es indignante Es indignante porque vimos como to Todo, digamos Todo un discurso en torno a los derechos humanos Pero en lo material concreto Que tiene que ver con programas sociales con posibilidades laborales para la para la población con la que trabajamos eh, con sueldos acordes acordes porque somos profesionales porque nos formamos porque pagamos una matrícula porque estamos laburando y vivimos de nuestro laburo uh -huh. eh, no lo vemos no lo vemos así que eh, claramente digamos eh, los discursos terminan siendo en el plano material y concreto eh, para otro lado. Así que sí, es, es agotador realmente. La gente sale con muchísimas necesidades y la realidad es que nosotras, al no tener este recursos concretos, hacemos lo que podemos sí. en el marco de lo que podemos, que es nuestra escucha, que son nuestras entrevistas y que en este marco es casi imposible, digamos, llevarlas adelante. Este pero bueno, es el recurso que tenemos. Muchas veces se requiere de otras profesiones, tampoco tenemos, este, en muchas delegaciones no hay psicólogos, en muchas delegaciones tampoco hay abogados, entonces se acota muchísimo la intervención y queda todo en el plano administrativo, no en relación a los informes a los juzgados, porque a veces las personas este, terminan su pena, como vos decías, en la cárcel, y otras veces no, terminan la pena en libertad, y él, y eh, como a contraparte, tienen que presentarse en entrevistas mensuales en el patronato uh -huh. hasta la finalización de la causa, y bueno, y en ese en ese, en ese periodo este, las profesionales tratamos de ir trabajando con las personas, eh, fortaleciendo y, y tratando de ver qué ejes se requieren abordar para que no vuelva a caer en la misma situación a ver abordajes psicológicos, fortalecer, pero la realidad es que más allá de, del trabajo digamos a nivel subjetivo que podamos ir haciendo nosotras, es necesario una política pública que garantice el acceso al trabajo, es necesario una política pública que garantice el acceso a la vivienda, es necesario lo material concreto, las personas de la subjetividad solamente no viven y eso se garantiza con dinero para el organismo no hay mucha vuelta en ese sentido hoy por ejemplo están cambiando el nombre para ser más inclusivas en el organismo eh, en el legajo virtual ¿no? nosotros tenemos un legajo virtual que es con lo que trabajamos entonces sí. hoy están agregando este, identidades en, en el legajo virtual que está muy bien y que lo saludamos pero solamente con nombrar no modificamos la realidad de las personas. Entonces es nombrar y es financiar. Sin duda. No hay mucha vuelta en eso. Sin duda. Y están, bueno, este comunicado que han lanzado es una primera acción. ¿Tienen previsto para este... Para, para visibilizar justamente estos reclamos, esta necesidad de políticas públicas concretas para el sector y también condiciones dignas de trabajo para sus trabajadoras y trabajadores, ¿tienen previsto algún tipo de acción concreta? ¿Van a presentar alguna carta? Bueno, se abrió, se habilita hoy, me contabas, el, la instancia la paritaria, solamente allí van a llevar todos estos reclamos, pero también visibilizar a un sector que, como contabas en el inicio, está invisibilizado ¿no? del, del, del trabajo. Claro, exactamente. Iniciamos una campaña por las redes para justamente instalar nuestro sector, que es muy pequeño en la provincia, eh, con nuestros reclamos y lo que estamos haciendo es juntarnos en asamblea y, y como ir definiendo paso a paso en la asamblea cómo vamos avanzando. Al mismo tiempo muchas compañeras, compañeras, estamos, este, somos parte digamos, del sindicato, de ATE, donde somos delegadas varias y uh -huh. otras no, pero estamos participando y vamos como viendo la forma en que sea más dinámico, digamos, nuestro, nuestro reclamo para poder instalarlo en todos los lugares que habitamos. ¿no? Uh -huh. Romina, te agradecemos estos minutos, quedamos a disposición aquí en la radio para seguir acompañando la tarea que hacen todos los días. Bueno, gracias a ustedes por darnos el espacio y y por, es un apoyo para nosotros ya poder contar que existimos cuente con este lugar en la radio siempre, un abrazo enorme un abrazo, gracias hasta luego